minutos. Seguimos en la mañana quermesera. Vamos a charlar unos minutos con Pablo Fontana, eh, de la cooperativa eh, gráfica Visión 7. Pablo, Pablo Cucharini, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, Pablo, eh, eh, hace unos días hablábamos con vos, acá en Quermés, eh, donde las cooperativas de trabajo habían, eh, no estaban siendo incluidas en los ATP. Eh, tengo entendido que por ahí hay novedades a nivel nacional. Eh, contanos a ver si es así. Sí, bueno, después de, de los reclamos que vinimos haciendo a nivel nacional, varias federaciones y, y bueno, obviamente cooperativas de La Pampa, sí. eh, conseguimos, en realidad es un triunfo de, de los trabajadores autogestionados, este, conseguimos que, que el Ministerio de Trabajo entendiera el reclamo y, bueno, accediera a algo que es parecido a los ATP, este, que se va a extender en, en lo que era la línea 1. Ah, o sea que, eh, ¿a partir de cuándo podrían ser in, eh, ya empezar a, a recibir este beneficio? Sí, es, o sea, va, va, se va a empezar a, a ser efectivo a, a finales de junio para las cooperativas que ya estaban inscritas, que habían estado este, inscribiéndose en la línea 1, porque en realidad el, el, hay un, había una línea, una, que es esto que yo te digo de la línea 1, que este, lo que daba era durante dos meses 6.500 pesos. Lo que hizo el Ministerio de Trabajo, atento a los reclamos que le hacíamos, eh, es extenderlos por dos meses más, pero o sea, el mes 3 y el mes 4 sería con un monto de 16.500 pesos que es parecido a un salario vital móvil, que era lo que nosotros veníamos reclamando. Eh, Pablo, ¿esto va a beneficiar a todas las eh, cooperativas de trabajo aquí de La Pampa o alguna va a quedar afuera? Este, en realidad, eh, si hay asociados que tienen algún tipo de ingreso extra porque están trabajando en relación de dependencia en algún otro rubro o algo así, este, no accederían a esta ayuda... Eh, y sí, está disponible para todas las cooperativas de trabajo que, ha, que, que hayan hecho el trámite eh, de la línea 1 o que lo hagan hasta antes de, de, de fin de mes. Hasta, o sea, hasta el 30 de junio para completar unas planillas, que es un, un, un trámite muy simple... Eh, y bueno, y se envía por mail al Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Trabajo evalúa, porque esto es una ayuda a, directa a los asociados, no es este, a las cooperativas, ¿no? Sino que es a los, a los asociados de cada cooperativa. Claro, funciona como el ATP, o sea, lo va a recibir. Funciona como el ATP, exactamente, ¿verdad? lo recibe el asociado en su cuenta, en su caja de ahorro, digamos. Claro. Eh, Pablo, y de los reclamos que, bueno, que, que venían teniendo, digo, eh, ¿la provincia atendió a alguno? Eh? Eh, nosotros estuvimos, o sea, hay que aclarar ¿no?, que esta ayuda de la ATP está inscrita en, en, en esta situación del COVID-19, ¿no? Sí. O sea, nosotros venimos reclamando de hace tiempo eh, eh, por la situación que pasamos nosotros como otro montón de trabajadores que tiene que ver con los cuatro años de desastre que ha hecho el macrismo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, esto es, es durante el, el COVID. A nivel provincial, este, nosotros hicimos, eh, yo personalmente hice una, una, una propuesta al, al subsecretario de cooperativas pidiéndole una especie también de ATP al gobierno provincial, que era por un monto parecido. Nuestra propuesta era que fuera por seis meses. Eh, bueno, nada, eh, eh, eh, Fabián Bruna eh, me, nos tomó el pedido este, y bueno, estamos a, a, a la respuesta, digamos, a ver si, si, si el gobierno provincial puede, puede este, eh, darnos una respuesta positiva sobre eso y si sí sería para todos los asociados de todas las cooperativas de trabajo de La Pampa, ¿no? Claro, ¿esto se lo plantearon hace mucho, Pablo? No, no, esto se lo planteamos la semana pasada. Ah, también. Eh... Y en una forma informal, ¿no? Fue un... Yo lo, lo habíamos ido a ver a la secretaría, por, por la subsecretaría, por otros temas, varios, y bueno, y salió el tema y, y se lo propusimos como, como una idea, como un aporte, ¿no? Esto que, es, bueno, que se conoció ayer de, de, de ayuda del Gobierno Nacional, eh, ¿qué les va a permitir? Eh, ¿Subsistir? Este... Sí, en realidad es, un, como te decía, es una ayuda para, para, el, para el asociado en sí, que es para que el asociado incremente el ingreso, uh -huh. que, que era como hablábamos el otro día en la nota anterior, sí. muchas cooperativas han tenido facturación cero, una facturación muy deprimida, Y obviamente este, los, los asociados no han, no, no, no han hecho los retiros correspondientes de, de los montos que venían obteniendo históricamente. Entonces, bueno, va, va a engrosar eh, eso, ¿no? Después hay otro, otra serie de, de problemas que tenemos las cooperativas, este, que son este, el pago de los servicios, hay, hay, hay casos de cooperativas que, que le han cortado el gas o que, o, que, o que tienen anuncio de cortes eléctricos, porque obviamente después de estos cuatro años este, no, no han podido estar al día con, con las tarifas, y después hay otra serie de, de, de, de impuestos como ingresos brutos o como el impuesto como el IVA, este, uh -huh. con la AFIP, que también tienen deudas abultadas, y bueno, vamos a ver, porque ayer me enteré que el gobierno nacional estaba estudiando una moratoria... Este, para todos, ¿no? porque claro. no, no, no solamente esto se aplica a las cooperativas, sino a la mayoría de, de las empresas pequeñas que han tenido los mismos problemas. Claro, sí, una, una moratoria amplia eh, para todos sí. los impuestos eh, nacionales. Eh, bien, Pablo, bueno, eh, queríamos tener esta novedad. Eh, no sé si querés completar con algo, si no, eh, gracias. No, no, eso, este, que, que la verdad que, que estamos contentos porque obtuvimos este, respuesta del Ministerio de Trabajo que, que fueron atentos a, a los reclamos que hicimos y que esto fue un reclamo que se organizó a nivel nacional con todas las cooperativas desde el norte del país hasta el sur, este, cada uno en su provincia estuvo haciendo campaña para, para, para sensibilizar al Estado Nacional, que obviamente nos, nos escuchó, así que... Este, estamos por un lado muy agradecidos por la sensibilidad y por otro lado descubrimos o, o reafirmamos que, que, que, bueno, que se sale adelante con el trabajo colectivo. ¿no? Gracias Pablo, que tengas buen día. Muy bien, bueno muchas gracias. bien Pablo Fontana eh, de la cooperativa gráfica Visión 7 eh, ha llegado eh, la reclamada ayuda eh, para que la ayuda esta del gobierno nacional de los famosos ATP...